y en este caso con un Fabián Pérez muy concentrado en lo que se viene porque tenemos en línea a Leo Martín Gutiérrez ¿Qué haces Leo? ¿Cómo te va? Buen día Hola, ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿Vos? Bien, acá andamos Tranquilo, más tranquilo, tranquilo ahora Descansando un poco eh, Descansando, un poco más relajado eh, De un año duro, la verdad que Que poder terminar y, y sacarte toda la mochila encima es, es, es relajante, diríamos. Te, te relajás y, y poder empezar a analizar un poco lo que fue la temporada, ¿no? este imagino que sí imagino que sí que fue una temporada desgastante te escuché por ahí decir que en, en, en varios aspectos fue desgastante no este en qué aspectos fundamentalmente sentiste eh, más allá de lo deportivo que obviamente hasta el último partido con quilmes eh, en un nada más y nada menos que en un clásico no sabías si ibas a jugar este por la permanencia o no en qué otros aspectos fue también así traumática. Y bueno, la temporada fue dura en todo aspecto, lo económico fue lo principal, la verdad es que este año eh, se padeció mucho ese tema, eh, después bueno, de mi parte, eh, no encontrarle por momento la vuelta al equipo, intentar eh, hacer cambios para que el equipo funcione de mejor forma. Bueno. Eh, la salida de Baroguero fue fue complicada, eh, la verdad que, que bueno la llegada de Baulet, eh, si bien nos cambia todo el panorama del equipo, también fue bastante traumático porque se, se tardó mucho y, y se ensució bastante la, la contratación de él, así que, que nada, todo, todo el año fue complicado, Pero creo que el aspecto económico, lamentablemente, jugó muy en contra durante la temporada. Eh, si, si podríamos haber estado un poquito mejor en ese aspecto, eh, la cabeza creo que iba a estar un poco más tranquila y, y enfocada en lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué era lo deportivo, supongo yo? Sí, sí, sí ni hablar, ni hablar, ni hablar que, que era en ese aspecto. Teníamos que estar más concentrados en... En jugar y no tan preocupado en lo que en lo que realmente pasaba que, que bueno que se iban jugadores o si un jugador o un, se traba la contratación de otro y, y que no se no se cobraba con normalidad pero bueno eh, sabemos el trabajo arduo que hace la dirigencia de peñarol eh, pero bueno hay que hay que intentar enderezar el El, el rumbo y, y poder eh, poder pasarla mejor, creo que Peñarol necesita eh, la ayuda de, de todos como lo hacía cuando yo era jugador en los, los años gloriosos de Peñarol eh, que había, no había un solo dirigente sino que había 20 dirigentes ayudando y, y trayendo ideas y y dándole respuestas y soluciones a, a las necesidades económicas de, de club hoy eh, lamentablemente eso no está pasando ¿no? que está muy solo en la gestión Domingo Robles y un par de este, dirigentes más, ¿no? Sí, sí, sí sí, yo lo encuentro muy solo eh, son muchas cosas que, que tiene que resolver y que, que una persona sola eh, muchas veces no las puede hacer Claro. Entonces, es necesario tener un equipo de trabajo y, y creo que, que es lo que necesita hoy Peñarol para, para mejorar y después no pasar por no pasar más por estas situaciones. Eh, porque la verdad que la cabeza del jugador, eh, cuando tenés familia, más que nada, o tenés compromisos económicos y no los podés cumplir, es... Eh, Te juega en contra totalmente claro. y creo que este año este año ha pasado eso estuvieron mucho tiempo atrás este están mucho tiempo están muchos meses atrás cómo quedó la situación ah, no no tengo la menor idea de cómo están los jugadores en este momento no, no no he hablado llegamos a un acuerdo nosotros no hablar más del tema económico y claro. y enfocarnos solamente en la competencia Eh, y bueno intentamos de esa manera estar un poco más tranquilo y, y tener la cabeza eh, en lo que teníamos que hacerlo ¿no? y lo deportivo leo este qué fue lo que pensaste que, que o lo que pensás ahora no después de De haber este de haberte salvado este, en, en el partido contra quilmes y de haber dejado a peñarol en la máxima categoría ¿qué crees que, que falló ¿qué crees que no que no fue lo esperado por dónde pasaron la, las cuestiones negativas independientemente si es que se puede separar de lo de la parte económica no eh, bueno nosotros nos jugó en contra el tema de la lesión de, de damián eh al inicio del, de este año, estuvo, creo que cinco o seis partidos afuera, y él le costó eh, volver a su ritmo natural, después la, la pérdida de, de, ¿cómo se llama?, de Yanela, eh, eh, la verdad que, que es un jugador que, que nos da muchas cosas, con experiencia, Eh, eh. Después yo hago Un, un, un análisis de lo, de lo que Pasó en la posición de 4 Yo hago un cambio Que lo pongo a Lucas Arn, En la posición de 4 Y creo que, que fue meterlo en un problema En vez de darle una Una solución a él Lo metí en una En, un, en una posición Que la puede hacer pero no, no es su posición natural y creo que el 4 en nosotros no, no abría mucho la cancha y él jugando el 3 hacía muchas más cosas y creo que, que fue una equivocación de mi parte eh, eh, traer un 2 y no traer un 4 natural, ¿no? Claro, claro, un jugador de frente al aro que puede abrir un poco más la defensa. Tal cual, tal cual, lo que habíamos planificado desde un principio y y después por porque pensábamos que lo podía hacer, que lo puede hacer, pero no no tanto tiempo, él puede jugar de tres de cuatro, claro, pero ser más tres que cuatro, ¿entendés? Y lo metimos en un problema, pobre, y se la bancó, se la bancó toda la temporada, jugó eh, entregándose a muerte del equipo en una posición que, que lo o así están encómodo entonces eso también creo que, que fue una de las razones porque no pudimos eh, ser más regulares no creo que, que si podríamos si yo hubiese leído mejor la situación eh, seguramente hubiesemos estado un poquito mejor Qué bueno lo que nos, eh, no, no por lo de Lucas Sanz, que pobre lo sufrió y, y eso, pero qué bueno que, que podés este, contarlo de esta manera y que podés decirlo de esta manera, ¿no? que que bueno que vos leíste de una manera por ahí un tanto errónea la, la situación de Lucas. También eso habla un poco de, de una maduración, de un crecimiento de tu parte, ¿no? Sí, sí, sí, obviamente que también te tenés que hacer cargo de los errores que cometés. Eh, y creo que fue uno de los errores que, que cometí en la temporada y, y, y bueno, llegué a un jugador que, que la, la verdad me estaba dando muchas cosas en la posición de 3, eh, a una posición incómoda. Eh, pero bueno, de los errores se aprenden y seguramente con el tiempo no, no lo volveremos a cometer. ¿Qué otra cosa de las que pudieron haber hecho con, con el cuerpo técnico Este, por ejemplo, que yo algo que te haya quedado del armado del equipo, eh, ese tipo de cuestiones que vos viste que vos dijiste, bueno, esto no lo toca hacer más o esto me parece que yo este o, o que elegí mal por este lado o tendría que ajustar por el otro. No, después el armado del equipo para mí estaba bien. Teníamos jugadores de calidad en todas las posiciones. Eh ensamblaron bien, se, se, se llevaba muy bien dentro y fuera de la cancha que son muchas veces lo más difícil que pase eh, creo que después de todo, creo que el aspecto eh, económico fue el detonante también más grande que tuvimos para para no tener una temporada normal y Y yo desde un principio, cuando mismo hablaba, y te decía que es un equipo para estar entre eh, los 8 o 10 mejores de la liga y no sufrir y tener una, una chance de jugar un buen play-off. Claro. Eh, después eh, pasan cosas y, y, y terminás eh, padeciendo, ¿no? Una temporada dura y, y muy cuesta arriba, ¿no? Leo, siempre se dice que el entrenador es el que más sufre en ¿no? los procesos, ¿no? De la competencia. Pero en este caso se te nota cansado como si hubiera jugado vos, ¿no? <risa> sí, la verdad que sí. Que, que, que fue una temporada muy dura y, y te lleva a, a cansarte más que nada, no físicamente, sino mentalmente. Eh, es un cansancio que tiene el entrenador muy eh, de su cabeza muy, muy grande. La verdad que yo no sabía cómo era todo esto y vivirlo. Eh, también ver, qué sé yo, los casos cuando me pasó que, que Sergio me decía que estaba cansado de la cabeza, que quería tomarse un tiempo, que quería descansar. Eh, no entendía porque digo, ¿cómo se va a cansar Eh, si no corre, ¿no? Si, el, no, si no corre, gente ¿entendés? Si no corre, si no tiene que defender Y la verdad es que, que el entrenador se cansa tanto o más que el jugador Pero más que nada es de la máquina, ¿no? La máquina que tenemos acá arriba, que es la, la cabeza de, de intentar encontrar soluciones eh, De ver que todos estén contentos De... Eh, que cuando los resultados no te, no te acompañan, eh, buscar buscar que, que se dé vuelta esa historia y, y poder ganar. Eh, la verdad que son muchas cosas que, que llevan a la entrenadora a, a estar cansado, ¿no? Y bueno, esta temporada lo entendí un poquito más todavía, ¿no? Sí, para colmo además la tensión de cerrarlo en un clásico, ¿no? La fase regular, ¿no? Con todo el morbo que había, que podían volver a jugar en un playado, digo, todas las situaciones para los imparciales era lindo, pero me imagino para ustedes vivirlo no era tan sencillo No, no, no para nada, fue una, una previa durísima eh, que intentamos llevarlo de la mejor manera posible y fue un partido duro, con muchas emociones, muy emotivo eh, con un suplementario, con una cancha que estaba hermosa para, para jugar y para disfrutar pero la verdad que poco disfrute y, y mucha tensión. y tuviste miedo en algún momento este no. por, por jugar ese esa permanencia y pensar que había o que había la posibilidad de, de, de descender no miedo eh, miedo nunca eh, sin sí preocupación y si sí sabía que eh, tenía que intentar poder eh, eh, ponerle en la cabeza a los jugadores que, que la posibilidad estaba y que teníamos que estar preparados para eso también claro, eh, claro. Eh, porque creo que a, tanto a nosotros como a la gente de Atenas eh, no sé si nos preparábamos para, para esta situación eh, estar por jugar un playoff de descenso o, o eh, eh, estar sin eh, los la vida en el último partido pero no tener esa auxiliar eh, entonces intenté estar tranquilo y, y preparar a los jugadores para que pase lo que pase que teníamos que estar preparados por cualquier situación que, que pueda llegar a pasarlo ¿no? bueno y hay como veces ese duelo no atenas quilmes quilmes atenas eh, la verdad es que un pleito de descenso es para cualquiera el nerviosismo van a estar de los dos lados Eh, y, y nada hoy la, la ventaja la tiene la tiene atenas pero eh, mucha ventaja deportiva acá no no, no hay por qué eh, eh, el nerviosismo como te digo la presión es para es para todos no Estamos hablando con Leo Gutiérrez. este ¿Podemos decir técnico de Peñarol? ¿Tenés contrato? ¿No sabés qué vas a hacer? ¿Cómo continúa tu carrera? Eh, hoy no tengo contrato. Eh, mi idea es eh, seguir entrenando, obviamente. Eh, chau. Chau. Eh, pero no, no sé, no sé dónde, cómo hoy dejo pasar el tiempo y, y analizar lo que pasó y, y después ver ver lo que el destino de Paras, sea donde sea, sea en Peñarol, sea en cualquier otro equipo. O sea que eh, te, te, tenía, si aparece la oportunidad diría de Peñarol. Yo creo que, que sería el momento. Eh, obviamente no descarto la posibilidad de estar en Peñarol porque es mi casa. Eh... Pero si se da la posibilidad de que Peñarol quiera seguir por caminos distintos, no lo veo mal tampoco. Creo que ya hace mucho tiempo que estamos juntos, tanto como jugador como como entrenador, eh, y, y tampoco sería malo intentar seguir por caminos distintos. Eh, el cariño y el afecto con, con esta camiseta va a seguir estando este, dirigiendo, ¿no? dirigiendo Peñarol, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Leo, nada, este disfrutar de este descanso, eh, seguir seguramente vas a seguir analizando situaciones, vas a repasar este momentos de la temporada, este vas a seguir viendo en tu cabeza Eh, ¿qué, qué, fue que qué fue que pasó qué fue que no pasó y seguramente vas a lo hiciste como jugador profesional te dio mucho rédito este, y seguramente con, con esta carrera incipiente como entrenador también lo vas a seguir haciendo, metiendo el análisis a cada una de las cosas que hiciste así que utiliza todo este tiempo para eso y bueno, ojalá que puedas si es empeñador, ojalá que puedas tener trabajo y si no, que puedas tener trabajo en otro lugar Ojalá, ojalá, Dios quiera eh, La idea es seguir mejorando Y seguir trabajando en esta profesión que es tan linda Así que, nada Veremos qué pasa con el tiempo Te mandamos un saludo enorme, Leo Bueno, muchas gracias Te mandamos un a todos los entrenadores Que están eh, Competencia todavía, que tengan éxito Que, que puedan tener unos buenos playoffs Y nada, estamos con un conflicto Todavía con ADC esperemos poder solucionarlo la verdad que el país no está en una buena forma económica para para que los entrenadores tengan que eh, tener un, un gasto tan grande como lo que nos están pidiendo tener que hacer eh, y que podamos llegar a un acuerdo o, y poder arreglar la situación, que es lo que queremos por el bien de, de todo, de la liga de, de los entrenadores y todo, así que esperemos poder solucionarlo y, y tener unas vacaciones en paz y un comienzo de pretemporada y temporada de la temporada que viene eh, de las mejores. Bueno, muchísimas gracias Leo, muchísimas gracias. No, gracias.